en tu piel, serpentinas en el alma, cuando pase el agua vamos a correr, flores de papel, hacer migas la mañana, antes que me vaya te despertaré, te diré al oído unas palabras para tus alas para que pueda volver mañana donde la vida me lleve mañana y mi cabeza se queda en tu almohada y te imagines cuando llegará mañana cuando regreses y me duerme en tu cama porque se junta la pre con las ganas porque yo digo porque habrá mañana justo amanecer Colondiras en el alma, antes que me vaya, te crecer, te diré al oído unas palabras. Acá. ¿Qué estás haciendo aquí? Y eh, no lo puedo creer Contigo en Lima ¿Cómo estás? Bien Sorpresa Mira ¿Cómo te fue Bien. hoy? Aquí Estás muy hermoso Hola Julián hey, ¿tú? Claro que lo conozco Yo también Claro Yo lo conocí hoy en la bicicleta, me dio la carta y ah, muy buena gente. Ay, qué rico, qué vamos a comer, qué, ¿Qué dice comer? la carta. Miramos, a propósito, ¿sabes con quién me encontré? Con, ¿Con Natalia Málaga. Ah, no, Sí, serio? la campeona, sí, oh. buenísima gente. ¿eh? Y hey, claro, ¿sabes? Estaba en el Mali mirando un cuadro y, y sentí que estaba ahí. No, no te puedo creer que tal. Sí, sí, rarísimo, pero un cuadro impresionante, la muerte de Atahualpa. No te imaginas. ¡Wow! Ey, ¿tú sabes cómo se dice Julián en lenguaje chifa? No, ¿cómo no se dice? Julián. No. <risa> Mira, nos quedamos otro día, ¿verdad? Lo máximo, lo sí. máximo. Felices aquí. Ey, me por porque conoces a Julián. <risa> Ey, tú conoces a Natalia. <risa> sí, también. Ustedes se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Tú te inventaste todo esto, ¿verdad? ¿En serio? Ah, no no puedo creer, me la hiciste. Así que todo esto lo planeaste tú. Así es. Bienvenido a Lima.